perdón. Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, calurosas tardes. Sí, oye, está uno dentro de su casa y esto está como nublado y, y sales a la calle y está el tremendo sol y sales todo encandilar. Bueno, este calor intenso también tiene que ver con el exceso de tráfico que hay en la ciudad, ya estamos, mucho. somos demasiados y hay embotellamientos por todos lados, y eso genera mucho calor por la combustión de los autos, Entonces por eso mucho. también tenemos muchísimo calor en la ciudad. Hay que nombrar a los otros cuatro participantes. Nos hemos dado cuenta que... Sí, <risa> <risa> sí nos hemos dado cuenta como de unos cuatro o cinco días para acá Ajá. que el tráfico es tremendo. Ajá. Eh, ya no hay una hora pico. No sé si será que se acerca esto de la fecha navideña Ajá. o que las tiendas ya comienzan a dar. Eh, muchas rebajas o no sé, pero la gente ya anda como muy loca en sus vehículos todo el tiempo, entonces lo único que les pedimos es que manejen con suma precaución, que estén siempre al pendiente, acabamos de ver un accidente ahorita entre un camión y una camioneta porque ninguno se iba a dejar ganar, entonces bueno, la cosa tremenda ¿no? es el, la, la pelea por el espacio público claro, maestro, ¿y a quién le va a mandar saludos el día de hoy? pues hasta Gotemburgo, ¿no? A Mariana ¿Ah? y a Valentina. ¿Y localmente? No sé, recuérdame. ¿Quién cumpleaños ¡Ah, Diego! hoy? Nuestro hijo cumpleaños hoy, 20 años ya. El tiempo vuela. 20 añitos. 20 añitos, sí. Nada más. Y pues hoy tocó un festejo diferente. Uh -huh. eh, pero ya, ya estamos todos felices, contentos y con pastel. Exacto. ¿No? Sí. Pues maestro, el día de hoy estamos en nuestro programa número 87. Uh -huh. Increíble, si sí, llegamos al 100 pronto, pronto. No como otros compañeros de aquí de Radio Cartón que ya no hacen programa, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en algún momento van a regresar. Y día 9 de noviembre, también ya nos falta poquito para terminar el año. Sobre todo que estamos en el preámbulo del festival. Sí, tenemos unas grandes invitadas que logramos que nos dijeran que sí, bajo el, el permiso obvio de, del señor Guillermo Rodríguez. Eh, tenemos con nosotros a Alejandra Lara y a María Irma Romero. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí, por aceptar. Esta entrevista, obvio, por aquí anda Guillermo, entonces en un ratito más vendrá a saludar. Sí, no, eh, mencioné el festival, pero no mencioné qué festival, es el Festival Flores y Colores de México. Hablando ahorita de todo este caos de la ciudad, hace falta que tengamos un poco de contacto con la naturaleza y qué mejor eh, pretexto para asistir al festival, del que vamos a hablar ahorita un poco. La verdad que sí, chicas, a mí me tocó en el festival anterior rondar su espacio, ver todas las pinturas, pero hoy queremos que nos cuenten un poquito de su trayectoria, después cómo es que conocemos a Guillermo, cómo llegamos al festival y cuál es su experiencia dentro del festival, qué, qué eh, interacción hubo ahí con las personas, qué tanto... De repente tú vas a un festival donde sabes que hay plantas, pues creo que lo último que esperas ver son pinturas, ¿no? Sí, sí. Y yo oh, sorpresa, que no solo te encuentras pinturas, encuentras unas obras de arte maravillosas. Entonces, gracias. ustedes pónganse de acuerdo, ¿quién quiere hablar primero? Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María Irma Romero Nieto. Yo me dedico actualmente a pintar. Este, por ahí se dice que soy artista plástica, pero bueno, me dedico a la pintura. Me, principalmente pinto óleo y acuarela uh -huh. para mí ha sido un recorrido muy importante el, el, el estar en esto porque toda mi vida me ha gustado la pintura, toda mi, toda mi vida me ha gustado todo esto que tiene que ver con las, con las actividades manuales y, y con el uso de, de materiales y colores y todo eso, entonces Después de que me jubilo es cuando tengo la oportunidad de, de poder dedicarme así de lleno a eso el, el, Al día siguiente de que me jubilé, agarré todas mis cosas de mi trabajo a la basura <risa> Y luego, luego me metí a un, a, un, a un lugar donde pudiera yo empezar a pintar ¿A qué te dedicabas antes? Yo soy maestra Ah, pues también tenías mucho que ver Sí, sí, sí pues Claro sí, que sí. sí Sí, claro que sí Este, pero pues a pesar de que sí hacía cosas en, en, en el transcurso de todo esa, ese tiempo, así como dedicada al 100% no, hasta ese momento. Y empecé en un lugar que está como a cinco o seis cuadras de mi casa, que es una institución para pensionados, adultos mayores, y ahí empecé. Eh, poco a poco lo que me enseñaron ahí fue insuficiente, y entonces eh, busqué otros espacios para poder seguir aprendiendo. Me fui al Centro Cultural Casa Colomos uh -huh. Y ahí tuve muy buenos maestros Que también me, me, me llevaron Pues yo creo que por un buen camino eh, Y así, así he seguido desde, de, de ahí para acá no, he, no me he detenido He estado en muchos talleres He estado en muchos cursos Y pues he estado pintando ya sin parar ¿Cuánto eh, tiempo hace de esto? Hace ya casi 15 años uh. Ay, ¡Qué rápido! Pasa sí. el tiempo Sí, ya, ya tiene muchos años Y, este, y al principio, pues yo creo que como todo principiante, empecé copiando, empecé eh, pues haciendo lo que el maestro me decía que había que hacer, pero poco a poco me fui eh, como independizando de los maestros, que eso es algo que a veces cuesta trabajo cuando uno está empezando, y empezar a tratar de volar yo sola. Y poco a poquito he caminado así, yo solita, sin... sin Sin que tenga como atrás de mí a un maestro, siempre estoy rodeada de maestros, eso sí, claro. pero así como que en una clase particular, salvo ahorita que estoy en dos talleres de, de, de, de arte también, pero pues generalmente sigo haciendo mis cosas por, por mi cuenta. Qué bonito. Oye, quiere decir, o sea, tú siempre te habías descubierto ya, tú, tú lo tenías muy claro, ya, ya tenías esa habilidad, ese don, sí. ese talento, pero te esperas porque estás trabajando como maestra. Sí, sí, estaba trabajando como maestra, tenía que, que pagar mis, mis cuentas, <risa> y eso, pues, entonces sí. no podía dejar mi trabajo para dedicarme a esto, aunque por ahí se de alguien que conozco y al ratito lo menciono, Que dejó, de, que dejó su trabajo y se dedicó a la pintura, y ahorita es un gran maestro. Lo voy a decir de una vez: el maestro Rafael Sáenz Félix. Ah, Eso sí. es un ejemplo de que cuando se quiere hacer algo en el arte, nada te detiene. Quemó las naves. Sí, así es. Cuando confías en ese talento, ¿no? Creo yo que, que sabes que lo tienes y dices, voy, todas mis cartas. La, las apuestas. Así ¿no? es, así es. Nace, nace uno, no, o sea, empieza uno a, a crecer en esto, pero con ese miedo, primero con esa necesidad de decir, me gustaría recibir algo a cambio de lo que yo hago, o sea, claro. te, a ver si vivo de esto, pero con ese miedo de que, y si no, y si no soy tan bueno, y si no les gusta lo que yo hago, y si no puedo hacer algo muy bueno, uh -huh. y bueno, al paso del tiempo te vas dando cuenta. Que lo que tú haces es lo importante y qué padre que le gusta a la demás gente, uh -huh. claro. qué bueno que hay personas que, que, que, que quieren tener algo de, de uno colgado en sus paredes, pero lo más importante es porque uno lo hace con amor con, con el corazón con, con todas las ganas del mundo, ahorita en mi casa mis hijas a veces me dicen mamá, pero es que todo el día vas a pintar, sí, todo el día voy a pintar, o sea, me encanta hacer claro. esto no quiero dejarlo No, y, y te, es lo que te mantiene joven sí, y te sí. mantiene con, con mucha vida porque disfrutas lo que estás haciendo, Así ¿no? es, así es, sí, sí, Ay, me, me encanta, me encanta. ¿No? Sí. ¿A usted, maestro, no le ha dado por pinta? Sí, claro, pero no, no, no tanto, <risa> no tengo habi esa habilidad, vamos. No, la verdad es que nosotros así, creo que no pasamos de acuarelas de estas de, de chiquitos, pero estamos convencidos al 100% que las actividades manuales es una ayuda tremenda cuando las haces, cuando las desarrollas. El no perderte esas texturas por medio de las manos, eso es genial. Ah, ¿sí? Dejar volar la imaginación y plasmarla en un lienzo, bueno, eso ya es de otro nivel, sí, ¿no? Sí, sí, así es. Mis, una anécdota curiosa es que, por ejemplo, mis nietos chiquitos, me decían, todavía de repente me decían, abuela, activi. Uh -huh. y, y yo decía, ¿por qué activi? Pues porque siempre nos tienes haciendo actividades. Y precisamente ese tipo de actividades manuales. Claro. Recortar, dibujar, este, pegar, armar, crear. O sea, siempre estuve haciendo eso con mis, mis niños. Y no es que se vayan a dedicar a eso, pero es que les va a ayudar sí, claro. a ser mejores adultos. Sí. Eso es definitivo. El arte, el maestro siempre ha dicho que cuando estás incluido en el arte... El, rescate, el arte nos rescata. Exacto. O sea, Esa es la, la clave. Schopenhauer decía eso, que lo que nos puede rescatar a la, a la humanidad es el arte. Y yo, yo creo que el, el haber estado, el haber vivido esta pandemia, esta, esta etapa tan difícil, Es una prueba de que el arte es lo único que nos puede salvar. Bueno sí. yo creo que es lo sí, único. Sí, yo también estoy sea, se convencido de eso. El poder estar escuchando música, el poder estar pintando, el poder estar creando algo, el poder estar escribiendo algo, eh, en fin, todo ese tipo de cosas eh, son, son las que yo creo que nos mantuvieron. Pues con, con la razón más o menos... Uh, equilibrada. Equilibrada. Sí, sí. Es que, sobreviviendo. Al fin de cuentas, lo que nos tiene en contacto con el mundo, como, como nos comunicamos, es con las manos. Es la extensión sí. de nuestro cerebro. Y comenzamos nosotros a crear el mundo, a tocarlo, a sentirlo, ¿no? Sí, sí. Por así eso es, es. importantísimo, siempre trabajar con las manos. Así es. Entonces. Para que no haya deterioros en el cerebro y todo ese rollo, ¿no? Y, y ahora, precisamente... Este, y, y yo también creo que es muy importante que a los niños, sobre todo a los niños y a los jóvenes, le, les podamos como encauzar hacia, hacia este camino del arte, en mm. lo que sí. quieran hacer, uh -huh. pero, pero encauzarlos en eso. Eh, voy a hacer un comercial, estamos, sí. nosotros estamos no, claro. en un colectivo que se llama Galería Urbana Chapultepec y, y generalmente estamos eh, realizando algunas actividades pensando en los niños. En las personas que llegan ahí con nosotros a visitarnos y, y tratando de hacer cosas para que, pues para que reconozcan y, y, y aprendan y, y se enamoren de lo que nosotros uh -huh. hacemos y, y yo creo que eso es importante, a lo mejor es una cosita de nada lo que nosotros podemos incidir, pero pues mientras lo podamos hacer para nosotros es muy importante. ¿Y, ¿Y qué es lo que hacen? ¿Están en el Paseo Chapultepec? Estamos en, en la Avenida Chapultepec, entre uh -huh. Hidalgo Justo Sierra. Uh -huh. Somos un grupo de cerca de 40, 50 artistas plásticos, muchos jóvenes ahorita, que están que, que en el colectivo se les ofrece un espacio uh -huh. para que puedan ser vistos, porque a veces este, no tenemos lugares, no hay museos, no hay, uh -huh. no hay espacios, sí, sí. no hay galerías, que, que, porque son principiantes no los quieren, entonces... Este, pues ahí, ahí, ahí, ahí los ven Y de ahí del colectivo han salido Muchos artistas que ahorita ya son Artistas reconocidos oh, Entonces pues el papel del colectivo ha sido Muy importante ¿Y qué tiempo se encuentran ahí? Estamos, o, ¿o los estamos todos los domingos de 10 de la mañana A 3 de la tarde, todos los domingos. Eh, hay que darnos una vuelta. Sí, vayan a visitarnos. Tomar unas fotos. Y todos los que quieran ir a visitarnos, que de los que nos están oyendo. Pueden ahí, eh, inscribirse, ¿sí? anotarse. Si alguien, si alguien es artista y quiere ir a exhibir ahí su trabajo, con todo gusto lo recibimos, sí. Ah, sí, no tenemos un llamado problema. a los de ciudades caminantes para que vayan a levantar ahí unos videos, ¿no? Sí. Caminables, más. Caminables, perdón. <risa> tenemos caminables? un patrocinador aquí en el, en el programa que es Ciudades Caminables. Sí. Y ellos hablan precisamente de rescatar esos espacios donde la gente los va interviniendo, así ¿no? Es. Sí, sí. Y eso estaría interesante que fuera. Sí, hay allá. que planteárselos y, y es. que les lleguen. Que el... lleguen caminando ahí. Sí, claro, que lleguen caminando. Obvio. Pues fue precisamente así que, que yo conocí a Guillermo. Uh -huh. Este. En, en esta etapa de pandemia estuvimos, nos quitaron de ese espacio que teníamos porque lo iban a remodelar y a nos mandaron a la avenida México también esquina con Chapultepec mm. Mm. y ahí llegó un día Guillermo, yo estaba a un lado él, él es eh, coleccionista de Rafael Sáenz sí. Sí, sí. entonces un día llegó yo, estoy, yo estaba acomodada de, a un ladito de él y se acercó a ver mi trabajo y le gustó mucho recibí palabras muy a todo dar de parte de él este eh, palabras que lo motivan a uno no para, para pues hacer cuando menos hacerlo sentir bien a uno de uh -huh. que de que el trabajo que uno hace sí es sí es interesante no uh -huh. en ese momento yo estaba trabajando mucho las acuarelas uh -huh. Y principalmente acuarelas de flores uh -huh. A mí me encanta mucho, mucho me encanta todo lo que tiene que ver con plantas y con flores Y con todo eso, mi casa, no tengo un jardín en mi casa Pero, pero lo tengo lleno de, de plantas, así paredes con, eh, con plantas Y por todos lados hay, <risa> hay espacio ¿no? con plantas Y pues me gusta mucho pintar las flores Y pues yo creo que era así como... Lo que también a Memo le, le, le, le agradó, le llamó la atención y, y, y nos hicimos amigos. Además, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero yo sé y, y estoy entendiendo. Uno de los principales motivos por los que has de haber hecho clic con él... Es porque así como tú te preocupas de que los niños estén incluidos en las cuestiones del arte, es como él se preocupa que los niños estén incluidos en las cuestiones de la naturaleza. Ajá. Entonces hicieron así como el, click el completo. clic completo. Sí, estoy sí? segura puede, de eso. Puede ser que sí. Oigan, pues los voy a interrumpir un poquito porque vamos a, a mandar al primer corte y vamos a escuchar. La primera canción del día. Que pues obvio, vamos a chequear los oídos del maestro. Eh, vamos a escuchar a Rubén Blades y a. Ándale, que ya se me, se me fue el nombre maestro. ¿Víctor Ah uh, No. Este. Bueno, escúchenlo ya ahorita les digo quién es. Perdón, se me borró el cassette. Disfrútenla. Esta canción se llama Según el Color. Mm. Dicen Chucho a Cinco y Ramón, que la cosa está que arte, Dicen que la situación no está buena para nadie, pero Pablo Felipe y Simón no salen de fiesta y bailar. Emotion, la cosa está mejor que antes. Opinion que la mía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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existe. Visítalos. Ya me acordé, maestro ah, Willy Colón. El malo, Blades. el malo. Perdón, es que se me fue la, sí. la idea. ¿A poco no está padre la canción? Es padrísimo, sí. Nos faltó que nos pusiéramos a bailar aquí. Hay que recordar que este mes sí. cumplimos 15 años en la academia y va a haber un bailongo el 27 de noviembre, Club de Leones. Sí. Porque este en vivo y todo para vamos a bailar hasta que, nos, hasta que nos corran. Y con bastante espacio, porque el lugar es para 500 personas y nos van a dar solamente acceso a 150. A 150. Entonces, ah, pues nos van a estar eh, Sanit sanitizando desde la entrada, cada hora entramos con cubrebocas. Obviamente, al momento de comer, pues nos lo quitamos, pero quieren que estemos muy bien cuidados. Entonces, esperemos que, que la gente se prenda. Cuando regresamos, cala. aquí tenemos al señor... Guillermo Rodríguez, pero permíteme hacer un comentario antes, nos mandó el público, dice, mi esposo tiene una pintura muy bonita de un zorro rojo y otra de un, ay Dios, de una, ¿lofo? ¿Es la palabra correcta? Dice, la compró ahí en el festival, en el último del Metropolitano y la otra en el anterior tuyas. ¿Es tuya? Son de Ale. Sí. Ah, son okay. de Ale. ¿Están lo, firmadas tus obras, Ale? Sí, claro. Ah, entonces ya, ya tiene el valor. Lo, Órale. Lo álale. que pasa, bueno, buenas tardes a todos, Meche, Beto, gracias por por esos espacios. Eh, está aquí Alejandra con nosotros, <risa> madrileña, española, adoptada a Tapatía. Y pero dejen eh, que que la escuchen hablar y no sí, van claro. a comprobar. Y pues bueno, yo es una intervención muy muy rápida, eh, Irma muchísimas gracias, Irma Romero fue la creadora del, del cartel, la acuarela está hermosísima, con mm. que el festival se volvió internacional, que tuvimos sí. eh, la intervención de Chile gracias. con la región de Atacama y les primicia, el próximo año tenemos próxima otra vez un festival virtual uh -huh. Internacional Pero ahora lo vamos a transmitir desde Chile Hacia México O sea, nos trasladamos nos vamos a Chile nos vamos a trasladar, Va a ser de forma virtual <risa> y, todo, y Irma hizo la acuarela Hermosísima sí. Que aparte, gracias Irma Por ese gran regalo Me la obsequió Ay. Entonces Este <risa> Para que vayan conociendo ¿no? Aquí lo máximo, lo mejor Y Alejandra Pues se volvió, o la, se tenía que volver, ¿no? La representante de España en México. No la robamos. El, en el Festival de Flores y Colores de México, como la agregada cultural, eh, que es una gran artista, una gran acuarelista. Sí, así es. Que hace que vivan, vivan sus colibríes, sobre todo sus aves, sus guacamayos, que se me fue... Por indecisión no compré ese guacamayo hermosísimo Pero bueno, ya vendrán otras obras Y yo estoy encantado de, de que estén aquí Porque las flores saben Y siempre hemos platicado Tienen que ver todo con México Con toda la cultura con toda Desde la cosmovisión sí. de, de Mesoamérica Tienen que ver las flores Por eso uh -huh. es que el, el logotipo de Flores y Colores de México Es esta flor de cuatro pétalos Entonces pues yo estoy encantado Que estén aquí Irma, Alejandra no tiemble, no te vamos a pellizcar. <risa> Alejandra está bien es más nerviosa. nerviosa sí. Ya, que, ya un... quiere que la dejemos hablar. Sí. Entonces sí. Sí. Bueno, aparte de que Alejandra viene de una región de Madrid, cerca de la ciudad de Madrid, mm. que... Pues es como yo de rancho también, nomás que ya no sé cómo se le llaman Si son ranchos, provincias Pues de también ese... me gusta la palabra rancho, así que sí, rancho Un rancho, sí Una ciudad chiquita, las afueras de Madrid Una ciudad chiquita de 150 personas <risa> este, no, de... Bueno. <risa> Pero bueno, eh, muchísimas gracias, yo me retiro Gracias Meche, Beto, Irma, Alejandra Aparte de ellas dos, está Rafael Sáenz, está ¿quién Juan más? Pablo Ruiz. Juan Pablo Ruiz, excelente artista para plasmar también. los colores. Es un chavo muy joven mm. que plasma los colores de los atardeceres y los amaneceres de una forma increíble. ¡Wow! Está también Lili Luna, Lili Luna y Mónica Dával Dávalos. Mónica Dávalos, excelentes también pintores, pintoras eh, que van a estar ahí participando. Eh, originalmente eran nada más cuatro ahora ya son seis pintores que van a estar en el festival de flores y colores de México ay qué genial, entonces pues las flores están en todo nuestro ámbito en México, ¿no? mira ya nos tocará como, como patrocinadores eh, eso no te doy que presumieras ¿eh? que Amfibios Radio es patrocinador no es que no, no he terminado <risa> pero bueno, les vamos diciendo que pues como patrocinadores vamos a estar intentando transmitir toda esa magia del festival entonces por ahí nos van a ver que vamos a llegar con eh, la cámara lista para estar publicando todas okay. estas obra, obras y lograr que la gente se enamore visualmente y llegue y diga, lo quiero. No, pero no lo van a intentar, van a estar ahí los cuatro días, ah, sí, las doce claro. horas diarias, todas <risa> las grabaciones de las conferencias, porque aparte este festival es la primera ocasión que un festival de plantas trae, eh, por ejemplo, voy a presumirlo, se ha vuelto un gran amigo, Gerardo Castiglione, de Caracas, Venezuela, viene presencialmente a dar conferencias sobre orquídeas. Uh -huh. oh, y wow. viene el subdirector nacional de Especies Protegidas de México, Sebarnat, Omar uh -huh. Rocha, que es un gran amigo de hace 21 años, vienen a, a dar conferencias y talleres. Entonces, el festival va evolucionando junto con el arte wixárika, porque oh, es un sí, maravilloso. Wow. con el colectivo Viema Que vienen de bolaños uh -huh. y van a dar talleres también de elaboración de chaquira y de ojos de dios entonces oh. es algo que no mm. comparte por lo regular eh, en cualquier lugar en cualquier lugar van a decirte la técnica de cómo hacer elaborar piezas de chaquira y de estambre entonces es algo fabuloso y aparte meniza El, un mariachi tradiciona, tradicional wixárika, el festival ay, qué Entonces, ay va vamos a estar maravilloso estar lleno de, de cosas vienen viveristas nuevos y demás y por supuesto la reina del festival la nochebuena Claro, y vaya que yo les puedo decir que unas fotografías que nos han mandado, maravillosas, unas plantas, que yo no sé cómo logran esta mezcla de los rojos con los blancos, con que se ve como tinta, bueno, hacen unas cosas tremendas. Así es, y pues bueno, muchísimas gracias, eh, los dejo para que sigan platicando con Irma y con Alejandra. Ok. Profes, gracias, como siempre. Nos vemos la siguiente semana porque te toca venir a ti a... A recordarnos que ya tenemos festival en puerta. Sí. ¿Sí? Así es. Les dejo que tengan muy bonita tarde. Ok, vamos Gracias. a un corte, chicos, y regresamos ya para hablar con Ale ahora sí, sí. que ya agarró valor. Ya agarró aire. Sí. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado.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 Estamos de vuelta al aire maestro, ya se fue Guillermo, sí. pero amenazó con volver el siguiente martes. El próximo martes, sí. Sí, Ale, ahora sí, Ay, queremos conocer tu historia, queremos que, que todos te escuchen, así que micrófono tuyo, completito. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, estoy súper feliz de conocer este espacio y estar aquí, gracias. Gracias, Guille, gracias a todos. Y bueno, pues nada, yo me llamo Alejandra Lara, eh, soy ilustradora, me dedico sobre todo a la ilustración con acuarela. Y bueno, llevo ya aquí afincada en México ocho años. Ah, ya tienes. En una unas historia. cosas y otras ocho años. Y pues muy feliz, la verdad, eh, eh, con mi trabajo y pues ahorita que, que leísteis ese mensaje, la verdad, <risa> me hizo mucha ilusión, ¿no?, que... Que alguien pues, haya reconocido mi nombre y bueno, tenga dos, dos dibujos, es, me hace mucha ilusión. ¡Claro! <risa> ¿Cómo es que llegas a México, Ale? Bueno, pues al principio yo llegué en un intercambio, porque estaba estudiando Bellas Artes en, en, en Cuenca, en una ciudad de Castilla-La Mancha, uh -huh. este, de España, e hice un intercambio aquí con Guadalajara. <risa> Al final yo conseguí alargar, alargar el intercambio como por tres semestres Ajá. y luego dije, pues yo creo que soy de aquí. Yo creo que y me, me encantó <risa> Y me encantó. Regresé a mi tierra a terminar la carrera y todo, pero como antes, no sé, como a los ocho meses me volví para acá y, y bueno, empecé de cero. Empecé de cero, pero animada. Y, y al poquito de llegar justamente, de lo que estaba hablando mi compañera Irma, que es el colectivo de Galería Urbana, eh, pude contactar con ellos, empezar con ellos y súper feliz porque encontré un espacio cultural al aire libre, lleno de artistas, de gente que sabía muchísimo. Yo era justo lo que necesitaba, acababa de terminar mi carrera de Bellas Artes y dije: No, hombre, me encanta. <risa> Entonces, bueno, llevo muchos años con ellos también. Este, feliz, he conocido, bueno, ah, bueno, todos ellos son maravillosos. Eh, como ya os ha dicho Irma, Vamos a participar algunos de los miembros del colectivo en el Festival de Flores y Colores de México. Uh -huh. La verdad, yo en, en lo particular, respecto a eso, estoy súper, súper, súper agradecida a Guillermo eh, por la invitación, porque cuando Guillermo me invitó, al principio, pues no, no, bueno, no me lo esperaba y no sabía bien de qué iba y la verdad, al llegar, me fasciné. La primera edición en la que estuvimos invitados fue en el Parque Metropolitano uh -huh. de Guadalajara Y fue maravilloso en cuanto pude darme una vuelta. Bueno, expositores de calidad, profesionales sí. que saben lo que te están ofreciendo. No, hombre, me quedé alucinada, me encantó. Y ahora hemos tenido la fortuna de que, bueno, nos ha querido otra vez ahí con ellos y pues muy agradecida, la verdad. Estoy feliz porque a mí me encanta dibujar sobre todo animales y plantas y en concreto flores y colibríes que en mi tierra no existen y estoy fascinada y creo que pasarán los años Y no dejaré de fascinarme con esos pequeñajos rapidísimos. Ay, oh, sí, son maravillosos. Sí, no sé, además toda la mitología que trae detrás, bueno, es, todo eso me, me, ha, me ha envuelto en, también en una dinámica de trabajo que no puedo dejar de hacer, entonces estoy feliz, la verdad. No, y la verdad es que te escuchas que lo disfrutas Sí, ¿no? sí. Eso, eso es lo más genial, cuando uno platica de su trabajo pero de la forma en la que tú lo estás haciendo, contagias a los demás. Sí, la verdad es que sí, eh, eso que... se logra solamente cuando lo, lo disfrutas lo así. Bueno. Igual como lo platica Irma que dijo, todos mis años de maestra, adiós, Quiero ser pintora. Eso es maravilloso, ¿no? Sí. Que, que logres desarro desarrollarlo así. Sí, sí. Bueno, yo al principio, bueno, en mi caso, que vengo de otro país, lo que sea, la verdad, yo me tiré a la piscina, como se dice. <risa> sí. Vine para acá y para mí es una fortuna, una suerte, haber conocido al colectivo de Galería Urbana. A través de ellos yo me atreví también a sacar mi trabajo pues a la calle, digamos, de alguna manera acercar mi trabajo al público, ¿no? Guardarlo en una carpeta, ¿no? Todos mis años de estudios y, pues, en ese momento yo estaba dibujando pf, colores y cosas así bien, o sea, México es color. Sí. La temperatura, bueno, aquí en Guadalajara es estable casi todo el año, sí. casi siempre hay flores, casi sí. siempre, siempre hay colibríes y cosas bonitas, entonces todo eso yo, pues, lo empecé a a dibujar como una loca y pues gracias a ellos estuve pues ahí presente no y conocí mucha gente en la calle no llegar al público a través de bueno pues estar en un espacio cultural casi único en Guadalajara en la calle, ¿no? Uh -huh. A la que tiene acceso todo el mundo. Oye, y, y bueno, ya que estamos este, tomando esta parte donde ya están involucrados en el festival, ¿han tenido eh, la oportunidad de pintar lo que ven en el festival? ¿Se lo llevan en una foto o es simplemente pensando... A, a lo que van a ir, a la exposición que van a ir o, o se han encontrado lo que dicen No, este me lo llevo porque tengo que pintarlo Tengo que dibujarlo Es, es mío, esta imagen es mía Pues bueno, yo en mi caso eh, De la vez anterior que fue hace poquito A principios de septiembre Yo hice un montón de fotos de Orquídeas bien extrañas Que en mi vida hubiera imaginado Sí. Que sí, de, bueno, de lugares extraños, ¿no? Que dices, pero si parece un extraterrestre. <risa> yo en mi caso hice muchas fotos, la verdad, el festival tuvo una... Bueno, vino muchísima gente y no... Mucha. Vamos, yo ni me planteé ya, este, ni llevarme las acuarelas para pintar ahí, fue imposible. El festival recibe muchísima gente, ¿verdad? Venían sí. muchos curiosos a nos... donde estábamos nosotros. Sí. Eh y la verdad pues ni chance, entonces yo en mi caso me lo llevé en fotos y pues ahí tengo mis bocetos y mis colores ya <ríe> hechos para esta siguiente edición. Yo supe incluso que hubo hasta niños, eh, no llorando, pero sí quiero esa pintura, quiero esa pintura, sí. papá por favor, mamá por favor, chiquitos que se las querían llevar. Qué increíble y qué orgulloso sí, eso, ¿no? sí, sí. Qué, qué, qué bien te hace sentir, ¿no? Sí, eso se da mucho cuando hay exposiciones con diferentes artistas, uh -huh. los niños si algo les, en, les gusta, se enamoran y le hacen el berrinche al papá <risa> y el papá <risa> se los tiene que comprar. Lo quiero, lo quiero. Sí, y eso es como empezar a abrirles las puertas a los niños al, al arte. Eso me hace recordar cuando andábamos en el festival, nosotros intentábamos tomar fotos de, de las obras que estaba haciendo el, el maestro Francisco Romero. Jamás pudimos. Jamás pudimos. <risa> cuando dábamos la vuelta, oye, es que ya se la llevaron. Bueno, al rato venimos y ya se la llevaron y nunca pudimos tomar una foto Porque los niños se la llevaban, sí, pero curiosamente claro. eran los niños Porque estaba haciendo curiosamente aves, colibríes Ay, con flores Estaba haciendo un colibrí hermoso Ay. que le dije, como en cuánto tiempo terminas No, pues una hora aproximadamente Regresé como hora y media y me dijo, es que ya se lo llevaron Ay, sí. no me digas, <risa> nunca pudimos tomar una fotografía de algo terminado Entonces ya, hoy ya quedamos con él en que vamos a llegar, tomamos las fotos y después las pone a la venta, porque si no, no vamos sí. a lograrlo. A Ale le pasa mucho eso. Sí. Que se llevan sus cosas. Pero qué bonito. Que ya regresó Guillermo. Sí, claro que sí. Adelante. Perdón, es que no puedo ir. Está... Bueno, es, es, es un tema que me apasiona, aparte, de a mí. Eh, toda la gente que me conocen, mis amigos, saben que las orquídeas es mi eje en la vida, pero la El arte también sí, y, las, y las plantas en el arte plasmadas es maravilloso para mí. Y hay un tema también que pasó de, de este niño que, que estuvo rogando por una pintura. No recuerdo de quién era la obra, este, pero hay otro, no, sí, otra sí. anécdota y que me fascina eso porque siempre el arte, las orquídeas y demás están envueltas en mitos de que es para gente rica, gente de esto. No, no. no nada el arte bien. es para quien aprecia y las plantas también y es maravilloso porque yo vengo de, de un rancho muy pequeño que es San Antonio Juanacaxle, municipio de Juanacatlán, Jalisco y tuve la, la oportunidad de, de que Dios me diera de, de apreciar la belleza no y hay una anécdota también del festival pasado en Expo Guadalajara que una señorita que, que, estaba traba, que trabaja ahí que trabaja en el área de aseo dijo es que mi mamá le fascina ah, sí. la pintura y Hizo un trato con este... Con Juan Pablo. Con Juan Pablo. Sí. Hizo un trato con Juan Pablo de un cuadro. Uh -huh. Y Juan Pablo se dio cuenta, digo, pues, a lo mejor no, no tenía los medios eh, necesarios para adquirir una okay, obra. No. Y Juan Pablo dijo, no te preocupes. Como digo yo, ¿cuánto traes? No? Ajá. <risa> Llévatela. Y digo, qué bueno. O sea, qué bueno que esta, esta muchacha, esta señorita, llevó una obra de arte a su casa para sí. su mamá. Uh -huh. sí. sí que aprecia el arte y fue un detalle hermoso también, porque ustedes como pintores, pues tienen un, un, un rango de precios y demás por su trabajo y todo, pero es algo maravilloso que a mí me ha gustado que es la primera vez que lo voy a decir que son tan sensibles como para pintar como para tratar con el comprador hay pintores que dicen, no si gustas y si quieres es esto no, ellos no, se adaptan porque saben la importancia de que siga la apreciación, de que siga eh, el conocimiento de los demás hacia el arte. Y el arte es algo maravilloso, como decía el profe, el arte nos rescata. Claro. Sí. Eh, algo pasó en Venezuela algunos años, de que la delincuencia hace que como 20 años prácticamente empezaron a ser... Filarmónicas O sinfónicas en los barrios Y eso rescató mucha gente así Muchos es. niños de la sí. calle Entonces el arte sí rescata claro. Y es algo maravilloso De que el arte no tiene fronteras Ni sociales, ni étnicas Ni culturales, ni económicas Ni, económica. ni nada Y el arte es Las plantas vivas O plasmadas en un lienzo Sí, así es Pues, gracias por el comentario. Tenemos que hacer un corte más y vamos a hacer un corte musical también. Eh, y regresamos ya para que nos platiquen dentro del festival sí. cuáles han sido sus mejores experiencias. porque es que dijeron sí al nuevo festival? ¿Sale? Me llaman loco porque soy autor, también borracho, porque tomo ron, y si me pongo en tubo, me llaman chuchero, y si tengo jeva, me llaman vaca, y si me pongo en truza, me llaman torfón, oye si me pongo en truza, caballero, me llaman torfán. Me llaman loco, porque soy autor, también borracho, porque tomo ron, si me pongo en tubo, me llaman chuchero, y si tengo jeva, me llaman vaca, si me pongo en truza, me llaman torzón, oye si me pongo en truza, caballero, me llaman torzón. Dame de colores pa' que me llame. Doe me de kleuren, de colores, zodat me llamen Superman, Te aseguro mami, que no soy loco, ni tampoco soy bacán, de de colores, zodat me llamen Superman, no soy bacán, no soy tarzán, ni loco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 Estamos de regreso, ver, maestro. ¿Qué el, tal la canción? Para bailar. Píntame Ajá. de colores. Sí. Así nada más. Pues estamos de regreso, chicas. Y antes de que se nos vaya el tiempo, queremos que nos pasen sus redes sociales. A ver. Sí. Las mías personales sí. son... Bueno, eh, tanto en Instagram como en Facebook pueden encontrarme como Alejandra Lara Ilustración. Ok. Y Salud por ahí. ¿alguien? A mí como Irma Romero pintura, en, en, A ver, Irma, en redes también, en el Facebook y en Instagram, <risas> okay. es que se me olvida. Igual eh, ya después con, con calma me, me sí. las mandan sí, para sí. nosotros compartirlas en la página okay. y tenemos también una del colectivo. Bueno, del colectivo, así, Colectivo Galería Urbana Chapultepec en Facebook y en Instagram, ¿verdad? Sí. Sin, sin lo de colectivo. Ah, ah. sí, galería ya, ese ya lo encontré. Es solamente Eso Galería es. Urbana Chapultepec. Eso es. Y en ah, Instagram ya. estamos como Galería.Urbana. Ah. ah, perfecto. Pues igual, Ale, te voy a, a dejar esa encomienda. Me las mandas después, por favor, ¿Sí? para poder compartirlas y que claro. toda la gente pueda seguirlas. Claro que Puedes sí. estar al pendiente. Muchas gracias. Oye, pues ahora sí. ¿No quieres saber, maestro, cómo les ha ido en el, en el festival? Porque nosotros sí vimos que había mucha gente... Sí, yo quedé impresionado, la la verdad. alrededor, ¿no? Y que la gente pregunta. Quizá no todos los que preguntan compran. Pero, bueno, pero ya llegaron, ¿no? Ya es importante. Exacto. <risa> sí. Y quiere decir que los ojos lograron enamorarse de lo que vieron, ¿no? Sí, sí. Y la gente llega. Quizá en ese festival, pues, no traían... El maestro y yo platicamos muy frecuentemente que la gente puede gastar miles de pesos para comprar un celular, para comprar un carro, para todo. Pero de repente ven un cuadrito, así, sencillito, y dicen, ¡pero por qué tan caro! Uh -huh. ¿No es cierto? Sí. Siempre la gente le ponemos un pero a pagar por el arte. Así el es. arte quiere decir que probablemente el, el artista estudió muchos años... Literal, como decimos acá, no sé si, si en España también, nos quemamos las pestañas, nos desvelamos, sufrimos, lo gozamos, y la gente cree que es algo tan sencillo como agarrar un lápiz, un pincel, y ya salió, y, y obviamente no. Y además tiene un discurso lo que sí. se pinta, uh -huh. tiene un mensaje, tiene, atrás de, de en, en cada obra siempre hay algo que el artista quiere decir, Claro. Uh -huh. entonces por eso se atrapan también las miradas en, en las obras uh -huh. de arte, porque el que lo está observando quizá eh, coincida con algo de lo sí. que está pasando en esa obra, Y ahí se quedó atrapado y lo mejor es que se la lleve a su casa. Sí. Uh -huh. sí, sí. sí, es que de verdad a veces pasa y dices, "Ay, voy a dar una vista", pero hay algo que te regresa sí. y dices, sí. "Ay, qué sí. bonito". Sí, sí. Yo soy fiel amante sí. de los colibríes también, me encantan. De hecho, tenemos Yo tengo un conflicto con un colibrí. Así. <risa> es que es que lo que pasa es que bueno, nosotros somos muy habituados porque en la casa anidan los colibríes. Ah, sí. Entonces, cuando yo abro la puerta como que le papá... grita Se, se me echa encima y sí, yo me quito a un lado Le digo, claro. nomás voy a pasar Y otra vez se vuelve ah, a meter sí <risa> no, Tienen, tienen sí, mala, mal humor ¿eh? sí. Sí, sí, sí, bastante eh. Eh, De repente si ya le dije, es que le tienes que explicar Que es tu casa o sea que no le vas a hacer nada que porque es chistoso conmigo no supongo que me ven pequeñita y dicen Ay, es inofensiva pero a él lo ven grande pasa cerca de la planta donde ellos tienen el ah, nido okay. y sí le gritan o sea sí. y es chistoso porque lo enfrentan así de ¿Ah, sí? cara a cara o sea cerca y le grita y le grita ah, Mira, no, qué bonito interesante. Pero a mí me encanta, a mí me fascina esta leyenda que hay que tienen conexión con tus muertos... ...y que cada vez que ellos aparecen es porque vienen a decirte que ellos están bien. Entonces a mí me encanta, es un ave que me fascina. Sí, sí, ¿no? No, totalmente. Yo creo, con, en estos años que llevo aquí ahora... ...creo firmemente en esto que acabas tú de decir. Sí. Es algo maravilloso y fíjate que eh, justo en este último festival de Flores y Colores... Eh, no sé si fue coincidencia que fue, pero bueno, fue algo eh, mágico y bueno, eh, bonito. Eh, hubo, hubo bastantes personas que eh, se interesaron por mi trabajo, pero que tenían una historia relacionada con un colibrí, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de casi todas las historias eran pues pérdidas eh, y así, ¿no? Y, pero hubo. O sea, me gustó porque hubo una conexión muy bonita, a pesar de que pues, unos sí se llevaron, otros no, eh, hubo plática. Para mí eso es muy importante. Yo sigo aprendiendo también. Para mí es un animal fascinante en sí mismo. Pero todo lo que trae detrás y todo lo que las personas creen y depositan sobre ese animal sí. es impresionante, ¿no? Y para mí eso, de toda la cantidad de gente que fue, de las cosas más bonitas que pasaron, pero fueron bastantes personas, ¿eh? Y ahí se, se nos salieron las lágrimas con, con Ay, varias, varias, varias personas, pero en plan bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un recuerdo y tal, pero se me hizo precioso, la verdad. Ese intercambio que quizá en una charla normal esa persona no me lo hubiera contado, no algo uh -huh. tan fuerte y penso personal. Entonces, bueno, a través de eso y es fascinante es lo que lo lograste decir. Ale sí no no o sea increíble tu mejor experiencia Irma dentro del festival pues también tiene que ver con esa conexión que hace uno con las personas uh -huh. este yo llevaba en, en una taza la imagen de una pintura que yo hice que, que ganó un premio a nivel nacional pero es una pintura en la que está plasmada la imagen de mi papá y mi hermano uh -huh. Entonces, una persona también así lloró, y yo, a mí se me enchinó el cuerito Ay, también, de, claro. de, dice, es que esto, esto me, me transmite mucho, uh -huh. y casi nada no más por eso se la llevó la, la tacita, uh -huh. ¿no? Entonces, este, y, y con otro de nuestros compañeros, con Juan Pablo pasó sí. algo parecido, con Rafael no se diga, o sea, la gente se conecta mucho con, con primero con, con lo que ve, Sí. Pero luego cuando nosotros nos ponemos a platicar uh -huh. con ellos, con, con las personas que están yendo ahí, este, pues eso es como lo, lo más importante para el artista, el, el, el, el lograr esa conexión, el lograr ese, ese entendimiento, ese encuentro entre ambos, claro. este, el, poder, el poder entenderlo a, él, a la persona que está comprando nuestro trabajo y, a, y, y que nos entiendan a nosotros, pues yo creo que esas son las experiencias más padres. Eh, sí, fue muchas, fueron muchas personas que les encantaban y, y aunque sea eh, obras pequeñitas que llevamos muy chiquitas, simplemente por, no me alcanza para más, pero me llevo esta y a veces eh, también se llevaban sus plantitas, pero también se llevaban nuestros cuadros. Algo que nos dijo Guillermo, que no se me olvida, es eh, platíquenles a las personas que vienen que si no, quieren te, no, no tienen un espacio para tener una planta viva, Se la pueden llevar tú, en no. una, en y una si obra se de arte. En las plantas se pueden <risa> llevar un cuadro. Esta, esta les va a durar toda la vida. Sí. Claro. Sí. Sí, sí, fue, sí, fue muy emocionante el estar ahí. Y en esta, segunda, en esta otra ocasión que nos está invitando, pues sin pensarlo, sin sí. dudarlo, Ajá. dijimos que con todo gusto estábamos ahí. Sí, sí no. es, es muy, muy agradable estar ahí. Sí, yo me siento en mi salsa en ese festival. Sí, ¿eh? sí, me encanta. Estamos rodeados de flores, estamos sí. rodeados sí. de plantas, estamos rodeados de personas que les gusta la vida. Uh -huh. Sí. Entonces, pues ¿qué más queremos? Sí, no, y como decía Irma antes, yo también en mi casa tengo un montón de plantas y el último día del festival me llevé otro oh, montón y sí. sí, nos llevamos. Sí. Yo yo salí huyendo porque dije, ya, de verdad ya, ya ya, nada". quisiera llevármelas todas. Yo soy fan de las oh, plantas, sí. me encantan las plantas. Ay, sí. Conocí muchísimas nuevas personas, así como ustedes los mencionan. Eh, nosotros nos quedamos con que los participantes de este festival se vuelven una familia. Sí no son competidores eh, con envidia ni yo quiero vender más no son competidores eh, muy sanos donde si ellos no tienen lo que la gente está buscando recomiendan incluso a mí me tocó escuchar a alguien eh, que les dijo es que ya pasaron al área de pintores está muy <ríe> padre <ríe> dije qué bonito sí. qué padre sí, sí, que no sí, digan sí. ay no para qué van a verlos no al contrario no, sí. somos una comunidad estamos trabajando muy a gusto Así como dice Guillermo, yo sí quisiera poder quedarme las 12 horas del evento. Uh -huh. eh, es un evento que así como él lo ha comentado muchas veces, donde ni hambre te da. ¿Sí, o bueno, no? sí te da hambre, pero estás tan emocionado en lo uh -huh. que estás haciendo que se te va el día, ¿no? Desgraciadamente, eh, no lo podemos hacer por otras actividades que nosotros tenemos, pero intentamos estar ahí presentes. Esta ocasión entra la radio como patrocinador uh -huh, okay. y nos encanta el, el ir y tomar, verlos a ustedes, cómo disfrutan lo que están haciendo. Y luego el maestro viene y, y me decía es que ven, necesito que veas tal lugar porque está impresionante ya viste tal pintura y sí me llevó dos, tres veces a, a, a ver ahí con ustedes no nos acercamos tanto pero estamos teniendo la oportunidad de conocernos más sí. y, y la verdad es que yo admiro lo que ustedes hacen desde el principio de ir a un lugar donde no es una galería como tal donde sabes que la gente no va exclusivamente a admirar el arte o a comprar se atrevieron a hacerlo y qué bonito Sí, sí. Ha sido. Maestro, a ver si ahora salimos con un cuadro, sí. con algo. No, si es que la gente no va a la galería, pues la galería tiene que salir a la claro. calle. Sí, sí. Esa es la intención. Sí, es. Ha, ha, sido, ha sido una buena idea el, el sí. que las galerías estén en la calle o que cuando menos nuestra galería urbana sí. esté sí. en la calle. Esa ha sido una muy buena idea. Y excelente idea el poder estar ahí en, en, en este festival de flores y colores. Vamos ha a recordar, magnífico. vamos a estar del 18. Al 21 de noviembre, ¿cierto? Sí. sí. ¿De qué hora a qué hora? De 9 a 8 de la noche. Nada más. Sí. Expo Guadalajara. ¿Cuántas horas? Expo Guadalajara, donde estamos por segunda vez. Por segunda vez. Donde la primera, no sé si ustedes lograron darse cuenta de esto, pero nosotros como estábamos muy en la entrada, pasó esto. Tuvimos lluvia, tuvimos mucho sol. Pero la gente esperó con todo el gusto del mundo. Sí. A, a mí me daba mucha risa, entre comillas, por llamarle de alguna forma. Me asombraba ver que en el tiempo del sol la gente entraba escurriendo de sí, sudor sí. porque les había tocado estar en una fila larga en para poder entrar Largas filas. en el sol. Donde llenábamos el cupo máximo y la gente se esperaba. A que salieran los grupos de 10, 20 personas Para poder ser los siguientes en entrar Así es, Eso sí. quiere decir que la gente se enamoró A nosotros nos tocó ver esposas que llegaban Y oh, es que hasta qué hora van a estar Es que mi marido no se quiere quedar Regresaban y decían Logré convencerlo de que se fuera a la casa Y me dejó libre yo, sí, oh, Qué emoción, ¿no? sí, sí. Señores que entraban con sus cajas Hombres, ellos solos que después platicando con Guillermo nos dimos cuenta de que son un gran mercado, los señores son un gran Ajá. mercado, sí, entonces sí, sí. hay mucha gente que está esperando este nuevo festival, sí. yo prometo que su lugar va a ser de los primeros que voy a visitar, Gracias. que claro que vamos a, a estar haciendo fotografías lo mejor que podamos no siempre logramos una muy buena foto donde podamos transmitir, pero lo vamos a hacer de lo mejor que podamos para que la gente sepa Todas estas maravillas que podemos encontrar ahí con ustedes. Muchas nosotros. gracias, sí. Muchas gracias. Sí. Y de nuevo, muchas gracias a, a, a Memo y a su Festival de Flores y Colores de México por recibirnos y por permitirnos compartir todo lo, lo que nosotros hacemos con lo que todos ustedes hacen. Es una gran aventura. Sí, la verdad que sí, pero hicimos un gran equipo sí, y lo sí, logramos. Sí. ¿Qué vamos a encontrar, aparte, maestro, en Flores y Colores de México? Pues plantas y. ¿Pero qué? qué, qué ah, artesanías. Artesanía, a, artesanía también. Sí, joyería. Ay, sí, viene Amparo de nuevo, a ver qué nos trae. Fíjate, uno de los, de los grandes aciertos de Guillermo, aparte bueno, que es el ideólogo del, del festival desde hace 12 ediciones, es ir integrando otras áreas, ¿no? Sí. No nomás enfocarse a las orquídeas y luego están otras otros otros especies. Tipos, sí. Y ahora integrando a los pintores sí. y después... O sea, nos tenemos que integrar todos, ¿no? Es un como... soñador este muchacho Sí, <risa> y, y, y logró, al fin de cuentas eh, Lograr eh, que la exposición El festival fuera en un lugar Icónico de la ciudad, que tiene una Una marca, ¿no? Que es la Expo sí. Entonces sí. eso, pues tenemos que ayudarnos ¿No? Uh -huh. sí, sí. De cierta manera Y la Expo entendió esa parte de que Guillermo Le explicó que necesitamos Crecer y, y darle como esa Una identidad a la ciudad también desde este punto De vista, sí. ¿no? De las sí. plantas, ¿no? Ay, y, sí. y, y yo creo que la cantidad de personas que estuvieron ahí, las que se quedaron a lo mejor sin entrar, porque yo creo que sí se quedaron sí. gente sí. sin entrar, sí, sí. están ávidas de, de relacionarse con la naturaleza. Sí. sí Y de la manera en que lo hace Memo, pues está muy padre. Es que, ¿sabes que Desde que la gente llega, eh, se paran. La entrada es por. Eh, Mar mariano Mariana no Otero, ves? hay una entrada. Ah, ok, es la entrada principal. Y otra por las rosas, ajá. Ah, bueno, la, la entrada principal está donde están las escalinatas. La gente llega, se para ahí y es así de... Oh, sí, no se imaginan. Quizá no se imaginan no, no. El, el número de cosas que pueden encontrar. El número de gente que, como ustedes mencionaron al principio, es gente capacitada al 100% en lo que están haciendo y que los están esperando con gusto. Entonces nos tocaba preguntas, oiga, pero empiezo por el lado derecho, empiezo por el lado izquierdo, por donde ustedes deseen, ay, oh, es que quiero ver todo, pues hay uh -huh. que darle la vuelta, ¿no? Quizá te cansas poquito, pero sales satisfecho, ¿no? De Lo hecho, que las plantas también son una galería viviente, ¿no? Yo recuerdo sí. una entrevista sí, una que le hicimos al, a los chicos de los bonsai. Y él nos, él nos puso una perspectiva que yo no había visto. Decía, es que un bonsai es una escultura inacabada. Así es. Sí. sí. Dice, y no sabemos para... Él me va a decir para dónde para quiere dónde, ir. Sí. Yo platiqué con sí. él, es muy Entonces, interesante. A mí me sí. quedó, Cuando sí. me dijo, eso me impactó. Dijo, oye, sí. si es cierto. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Wow. O sea, hay una así comunicación es. y él me va a decir para dónde nos vamos a ir y nunca vas a terminar. Así es, así porque es. Porque puedes heredar el bonsai y a ver el otro cómo le va a hacer. Ajá. Así como heredamos sus obras, sí, sí. así se heredan los bonsáis también. Sí. Y también muchas plantas, ¿sí? Sí. Sí, que, que tienen vidas largas. Sí, sí. te enamoras sí. de lo que haces. Sí, sí, no, sí, la relación humano-planta es necesaria. Sí. Y, vamos, una planta se puede poner triste si no la cuidas, sí. o sea, claro. si te muere, pero... Tienen que venir a este festival, oyentes, gente sí. de Guadalajara, gente de México, vengan, va a estar precioso. Sí, la verdad que sí. Pues les agradecemos muchísimo, chicas, tristemente, dice el maestro, que ¿qué? el tiempo se... El tiempo no tiene palabra de honor, tiene que llegar. No, pero ¿qué, ¿qué? ¿Cuando uno se divierte? Ah, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Ah, sí. yo, sola, yo solamente quisiera mandarle un saludo sí. a Rafael Sainz, que es sí, el director de nuestro colectivo, Sí. y este, lo vamos a ver allí en el festival, y a nuestros compañeros que van a estar ahí también, Lili, Moni y Juan Pablo. Y pues invitar a todo mundo para que nos acompañen estos la, la próxima semana. Sí el tiempo que van a estar allá en Expo el domingo se van a, a poner en Chapultepec. Sí, sí, ¿Sí? El, el colectivo sigue allá, nada más ah, nosotros correcto. no estamos pero el colectivo uh -huh. sigue funcionando como debe de ser. Ah, bueno, pues ahí sí. entonces queda pendiente nada más poner en redes sociales para que todo el mundo las encuentre Ya eh, nos vemos, chicas. Muchísimas gracias Es Un honor que nos hayan acompañado el día de hoy Igualmente, el honor, el honor es para nosotros Nos <risa> escuchamos el siguiente martes, maestro vale. Vámonos. Gracias Es un honor de mis narices